Tienden a toda la semana los hisopados en Ensenada. Debido a los aumentos de casos que vienen registrando en las últimas semanas, se comunicó que el operativo de detectar se llevará a cabo todos los días desde las 9 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad. Hoy se realizará en la unidad sanitaria Centro, de San Martín y de La Paz. Mientras que el viernes, sábado y domingo, los testeos se llevarán a cabo en el Hospital de Punta Lara, de Camino Almirante Brown, entre 78 y Arroyo La Guardia. advierten por un paro total de micros en la región. La Unión de tranviarios Automotor de La Plata se encuentra en estado de alerta y anunció la posibilidad de un paro total de micros para la semana que viene. Según indicaron en un comunicado, se debe a que los empresarios de todas las líneas que componen las empresas que recorren La Plata, Bericio y Ensenada no garantizan aún el pago de un diferencial ya acordado. De acuerdo a los voceros, se trata de una suma estímulo de 7.000 pesos para cada conductor. De no ser garantizados, se llevará adelante la medida de lucha. Cabe recordar que desde el viernes 16 de abril la frecuencia de los recorridos se encuentra reducida entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, horario en el que hay restricción de la circulación nocturna y debido a esto la utilización de micros y trenes se redujo un 15%. Un servicio que informa más cerca. rechazaron la designación en medicina de un encubridor del caso Cabezas. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la URLE rechazó la designación del doctor Darío Amado como profesor titular de la Cátedra de Medicina Legal. Los claustros decidieron que el expediente regrese a la Comisión de Enseñanza para que se realice otro dictamen. Amado participó en la causa judicial que investigaba el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas por encargue del empresario Alfredo Yabrán, ejecutado la madrugada del 25 de enero de 1997 en General Madariaga. Estuvo a cargo de la autopsia y tras conocer los resultados, la justicia ordenó un segundo estudio y llamó a declarar a Amado para que explicara irregularidades y errores cometidos en su informe.